Muy buenas, ¿qué tal? Ya veo que estáis prolongando la música para producir tensión, la, te tensión, la tensión, tensión entre Estados Unidos oh. e Irán. Uf, bueno, uf, eh... Yo ya estoy de los nervios. ¿Va a haber guerra, sí o no? ¿El ¿va futuro, a haber el guerra, futuro? ¿sí no? no. ¿Ansiedad? No. no, va a haber eh, guerra. Sin embargo, sin embargo, una cosa que ocurrió hace muy poquitos días es algo que no ha ocurrido casi nunca, que es que un gobierno, el norteamericano en este caso, mate, asesine, bombardee a una persona importante de otro gobierno.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 vamos, a, a, en, en las manos, pues directamente es que... Yo ahí que solo, no solo añadiría un elemento. Yo creo que esto tiene que ver eh, con que eh, está el impeachment. Y el impeachment eh, es una guerra doméstica y, y ha actuado igual que actuó Bill Clinton cuando tenía su impeachment con eh, Mónica Levitsky. Era mucho mejor, más divertido que este <risa> impeachment. Y lo que... Y,